Gobierno de La Pampa. Pusimos en marcha 5000 obras en todo el país. Podés conocer el estado de cada una en mapainversiones.obraspúblicas.gov.ar. Primero la gente, Argentina Presidencia. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias sales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, una, la única orden es me hace así, con una hipopeta, esta la Otras orden. voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola, Argentina, saludos. Otra vez les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el foro argentino de radios comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy, viernes 12 de agosto de 2022. Comenzamos en San Martín de los Andes, en el sur de Neuquén, porque como les contamos en nuestra primera edición, el pueblo mapuche se movilizó en rechazo a la decisión del gobierno nacional de dar marcha atrás con la declaración del volcán Lanín como sitio sagrado mapuche. Allí en la Intendencia del Parque Nacional Lanín está la FM Pocaullo con nuestro compañero Lautaro Capese para informarnos. Buen día Pepe, buen día a la audiencia del Informativo Farco. Aquí estamos en la Intendencia del Parque Nacional Lanín, eh, Muchísima cantidad de vecinos, vecinas, autoridades filosóficas y representantes de distintas comunidades que se acercaron ante eh, bueno, el rechazo por parte del de Ministro de Ambiente de la Nación en día, derogar Martina, el trabajo Martina. que se hizo durante muchísimo tiempo por parte eh, de las comunidades mapuches y el Parque Nacional la Lanín la en relación de la a de de eh, declarar sitio sagrado al volcán y... Lanín. Eh, estamos aquí presentes, eh, bueno, con mucha presencia de, de comunidades y cada una de las autoridades, ahora puntualmente las eh, organizaciones sociales haciendo uso de la palabra, pero la realidad es que es muy importante todo lo que sucedió en la mañana de hoy en el patio interno del de Parque Nacional Lanín con muchísima cantidad de autoridades filosóficas, autoridades espirituales, autoridades loncos, huerquenes de distintas comunidades y... Eh, ...muchas eh, presencia de organizaciones sociales. En este momento está hablando eh, Juan Bustamante, presidente de la Asociación sí, Vecinos Sin Quecho... ...y por una vivienda diagena. Escuchemos un segundito y terminamos el aula. Cuando aparece esta noticia... ...que duró muy poquito tiempo... ...cuando viene la otra dejando sin efecto esta resolución... La verdad que en ese momento también sentí una especie así de bronca, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Se hicieron mal las cosas, hicimos mal las cosas. Y creo que eso nos tiene que hacer reflexionar a todos. Y se impone la necesidad... Bueno, la palabra de Juan Bustamante, eh, planteando reflotar la interculturalidad para que estas cosas no vuelvan a pasar. Reportó para Informativo Farco, FM Pocabullo desde San Martín de los Andes. La defensa de Cristina Fernández pidió apartar a otro de los jueces del Tribunal de la Causa Vialidad por haberse reunido con Patricia Bullrich. El planteo lo anunció esta mañana el abogado Carlos Veraldi en la reanudación del juicio oral. El juez es Jorge Gorini que luego de la exposición de Beraldi reconoció haberse reunido en dos oportunidades con la exministra denunciante en la causa aunque dijo que fueron por cuestiones referidas a su custodia personal y a las detenciones en la causa por la tragedia de once. En el juicio ya tenían pedido de apartamiento el fiscal Diego Luciani y el presidente del tribunal Rodrigo Jiménez Uriburu luego de que se publicaran fotos de ambos jugando al fútbol en la quinta del expresidente Mauricio Macri junto a dirigentes de Juntos por el Y cambio. Ahora la recusación es para el juez Gorini por reunirse junto al juez Jiménez Uriburu con Patricia Bullrich y cuando ya tenían a su cargo la causa contra la expresidenta. Vamos a escuchar lo que decía el abogado Carlos Beraldi en la audiencia de hoy. Entiendo, doctor eh, Gorini, que estos encuentros o estas visitas que se efectuaron generan a las partes, generan a la defensa, un temor objetivo de parcialidad. Porque, como usted sabe y todos los conocemos, existen reglas muy precisas acerca de cómo se deben comportar los magistrados cuando eh, desarrollan justamente sus funciones y la necesidad de que no tengan contactos con eh, este, funcionarios del Poder Ejecutivo, más allá de los propósitos que se puedan decir o los que se puedan invocar, pero fundamentalmente, fundamentalmente, en el caso particular, la segunda reunión tuvo lugar cuando ya eh, la causa estaba ante el conocimiento de este tribunal oral. Y nada más ni nada menos que la ministra, la exministra, era una de las denunciantes de este proceso. Es decir, el tribunal... Dos de sus jueces, en el momento en que tienen a conocimiento la causa, se reúnen con quien aparece como denunciante en el proceso, en un momento muy particular. Encima era un momento en donde se estaban analizando las eh, propuestas probatorias y ya el fiscal había efectuado, justamente como una de sus propuestas, eh, que se convocara a Patricia Bullrich. Esta circunstancia, la anuncio públicamente, y si... Eh, es necesario la voy a formalizar de manera escrita me lleva a ampliar como le dije la recusación seguínos en twitter @farcoargentina Vamos ahora a La Plata, porque allí el gobierno de Juntos por el Cambio no quiere dar aumento a cooperativistas que realizan tareas de mantenimiento para el municipio y ahora comenzó con los primeros despidos. Nos informa nuestro compañero Sergio Pacho González desde la FM Raíces Rock. Buenos días oyentes del informativo Farco. Continúa el reclamo de cooperativistas al municipio de La Plata. Como durante toda la gestión del intendente Julio Garro, los y las cooperativistas de la ciudad manifiestan atrasos salariales, pérdida del poder adquisitivo y falta de insumos para poder cumplir con sus tareas. A todo esto, ahora le agregan que se vencieron algunos contratos y hay muchos de ellos y ellas que serán despedidos. César Villanueva, integrante de La Falcone, dialogó con el diario Contexto de Nuestra Ciudad y manifestaba lo siguiente. Con respecto de que, bueno, en los últimos dos meses la inflación ya de casi del 15% y con el municipio tuvieron un aumento del 3% nomás los sueldos de las cooperativas municipales, además muy bajo. Y porque se vencía un convenio donde trabajan 50 compañeros y compañeras En el mantenimiento y barrios del centro Y no había perspectiva de que se renueve Y bueno, una situación muy compleja Quedarse 50 personas en laburo eh, Era un, una complicación muy grave Movilizamos el municipio dijo no nos preocupemos Que haber un aumento acorde a la inflación Y que esos compañeros van a seguir trabajando Nos juntamos en la paritaria la semana pasada Y me dijeron, bueno, que, que no hay plata Que los compañeros estaban despedidos Y que no había forma de reubicarlo en ningún lado y que el aumento que ofrecían en el 3% y que más plata no había. Nosotros dijimos, no, ya la situación es insostenible, no podemos permitir ningún despido más en el municipio, y tampoco podemos seguir con los salarios, el promedio está en 14.000 pesos, y un aumento del 3% es una risa. Así que empezamos un plan de lucha para que el municipio eh, labure el tema de la recomposición salarial, y que garantice que no vaya, que se recuperen estos 50 compañeros y que no vaya a más despidos. Nosotros acá agrupamos en los movimientos sociales casi mil compañeros en cooperativas. Es la única estructura de cooperativas que hacen en los movimientos, eh, que nosotros estábamos en contra de de pasar una planta, porque el sueldo de planta es muy bajo y se pierden todos los que son los beneficios sociales. Nosotros dijimos, bueno, hagamos un convenio donde los compañeros van en blanco, pero puedan seguir recibiendo la, la, el potenciar, la, la cooperativa, como dice el gobierno nacional, que hay que trabajar y seguir cobrando. Nos dijeron que no, que de ninguna manera. Y estos mil compañeros realizan tareas todos los días de mantenimiento de barrio, el reciclado de las bolsas verdes, eh, arreglos de escuelas. Y bueno, todo ese laburo hoy en un sueldo promedio de 14.000 pesos por mes, eh, sin guantes, sin ropa de trabajo, el seguro lo tenemos que pagar las cooperativas porque el municipio no se hace cargo, en situaciones de trabajo muy precarias, con sueldos muy bajos, y bueno, ya el límite que empiezan los despidos y que se congelen los salarios en relación con el aumento de la inflación. Solo para poner en número la pérdida de los cooperativistas en estos Casi ocho años de gestión de etiqueta Julio Garro. Hay que decir que en 2015, cuando llegó este intendente de Juntos por el Cambio, cada trabajador municipal ganaba alrededor de 777 dólares. Hoy, con un sueldo de 14.000 pesos, están cerca de 48 dólares. Es decir, han perdido más de 600 dólares en nada más y nada menos que ocho años. Para el informativo Farco, informó Sergio Pacho González, desde FM Raíces Rock. Vamos ahora a Río Tercero en la provincia de Córdoba porque allí se va a inaugurar una calecita en un terreno que había sido donado por el Estado Nacional para construir un museo paleontológico. Nos informa nuestro compañero Alexis Sorda desde Mestiza Rock. Buen día, Pepe. Un saludo para todos los oyentes del informativo Farco. Se inaugurará en Río Tercero una calecita en el sitio donado hace dos décadas para un museo paleontológico. Fue donado por el gobierno nacional en su momento. Dicho museo contó... Con el financiamiento provincial que llegó allá en el 2011 y que el Estado Municipal se vio obligado a devolver este año, en el 2022, ante el incumplimiento de la construcción. Fueron 600.000 pesos lo que giró la provincia de Córdoba en aquel 2011 a la gestión del Intendente Radical Luis Brower de Coning, que representaba el 80% del valor de la obra. Se realizó luego un llamado a licitación, pero la obra nunca comenzó. Pasaron más de 10 años, tres gestiones. La municipalidad debió devolver el dinero a la provincia con un detalle. Se devolvió en el mismo valor, 600.000 pesos. Escuchamos lo que decía el concejal del Frente Todos por Río Tercero, Nicolás Rodríguez. Este terreno es un terreno que fue donado oportunamente por el gobierno nacional. Es un terreno que era propiedad de la Junta Nacional de Granos, eh, que tenía justamente... Eso, este inmueble bajo su propiedad y que en su momento fue destinado con un cargo específico, por eso eso el municipio jamás lo pudo vender o transferir o usar para otro fin. El cargo específico con el que fue donado ese inmueble era la construcción de un museo, de un museo paleontológico en la ciudad de Río En el año 2011 fue licitada la construcción de ese museo paleontológico fueron enviados fondos del gobierno provincial concretamente 600 mil pesos el equivalente actual a 180.000 dólares, y ese dinero terminó usándose para nada, es decir, nosotros no sabemos en qué se utilizó, terminó devolviéndose eh, este año producto de la no construcción de este museo. Informó Alexis Sorda para Informativo Farco. Y mañana sábado habrá corte del puente Rosario Victoria en reclamo del fin de los incendios intencionales en las islas del Paraná. Así lo resolvieron los vecinos y vecinas que participaron en la movilización de esta semana en el Monumento Nacional a la Bandera. El corte será a las 16 y se pedirá también la aprobación de una ley de protección de los humedales. Vamos a escuchar a Sebastián Martínez, integrante de la multisectorial Humedales, en declaraciones a Aire Libre Radio Comunitaria. Es un lugar emblemático en esta lucha, eh, que, que, que bueno, trata de, de hacer un llamado de atención a, a las autoridades provinciales de, de las dos orillas, ¿no? de Entre Ríos, de Santa Fe de, y mismo a Victoria, que, que es gran responsable del territorio que, que se viene prendiendo fuego. La verdad que ya hemos manifestado de, de diferentes formas, hemos ido remando hasta Buenos Aires para pedir la ley de humedales, Eh, hemos hecho numerosas eh, movilizaciones en la ciudad, eh, hemos ido a otras eh, ciudades eh, de, de, de la zona que también sufren la problemática, y bueno, eh, todo esto terminó en que la, el miércoles y eh, la semana pasada haya estallado Rosario en este sentido, y, y bueno... Eh, creo que, que esta vez eh, ha sido bastante fuerte la repercusión política que, que ha tenido a través de, de, de las pintadas que simbolizaban esta desidia del Estado en dos cuestiones fundamentales que vienen afectando a los rosarinos, que, bueno, que mantienen una misma lógica, ¿no? eh, la ausencia del Estado, negocios detrás y como consecuencia muerte y destrucción visita nuestra agencia de noticias agencia.farco.org.ar En Capilla del Monte escuchamos el informativo Farco en la 98.1 Una radio una radio muchas voces muchas voces muchas voces, muchas voces. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este viernes 12 de agosto de 2022. También por esta semana los estuvimos acompañando Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos el martes. Que tengan buen fin de semana. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. ...auspicio informativo Farco... ...los y las guardias de seguridad del Banco Nación... ...que siempre les dijimos... ...no usen sus celulares... ...ahora, queremos que los usen... ...sí... ...bájense la app BNA+, más. no hagan filas en el banco... ...hagan transferencias desde el sillón... ...carguen las UBE desde el celular... ...y vayan a visitar a la tía... ...pónganse alias graciosos... ...con la app BNA+, más, tenés todo el banco en tu celular... ...mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés más, Todo es más fácil. Banco Nación. Llegan los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia. A tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestiona los 100% online desde VIP de manera rápida, sencilla y segura. Banco Provincia. 200 años.